よし、no es o o r r a d e Soy y p c definición,、demasiados、escritores a demasiados a un d a d o encontré varios errores o en canción, tu s buca r interpretación, e la lo q e e s r i b e l mitad de mi de por e i m p r oficio, v i i s soy busca a c ó n un por o Lucas tiene una misión. En mi soledad encuentro alguna zona de confort. Mucha gente se equivoca, piensa que yo tengo un don. Y yo lo que tengo es hambre y en el pecho un gran dolor. Un par de socios ahí afuera me esperan con todo el flush. Cierro un trato, miro al cielo, hago la señal de la cruz. le ando esquivando a la muerte, sigo buscando la esquivando muerte, de Juárez ando a buscando pa' Tijuana sigo voy luz, Tijuana voy Juárez LASTIA VERACRUZ Y sigo metido en el juego Se me fueron varios pana s Como todos bandoleros Sigo en esta vida insana Siempre en busca de dinero Siempre generando lana Me estoy f o r r a n d o con la marihuana. par de kilos escondidos en el fondo de la RAM. Voy pasando los controles sin sacar el reprocam. Porque sé de d ó n d e vienen y también a d ó n d e van. Yo en la mía tranquilito me sigo ganando el pan. Otro hielo por favor, que en el norte hace calor. Yo soy tu patrón cabrón, acepta por favor. De noche tomo whisky, por el día tomo sol. A veces una cumbia y a veces un rock and roll. Pero las 24 horas con el verde en la cabeza. Apunto con certeza la torta y la cereza. Se fue papi y le j u r é a mamá q u e formano. formaría una empresa y ahora los reales bandoleros y, es y, la la y yo sigo metido en el juego, se me fueron varios panas. Como todos bandoleros, sigo en esta vida insana. Sigo en busca de dinero de la noche a la mañana. Cuando empecé solo estaba la mama y yo siempre le prometía que un día me tocaría, que no le iba a dar el gusto a ningún policía. Mi abuelita dijo que Diosito me acompañaría, por eso yo voy al frente con respeto y sangre fría, José. Ya me voy por si algún Gil se desconoce y tenga que sacar el 22 del costado del boxer. Yo estoy yo en la liga donde rapean los dioses y en los ciphers de b a n d i d o ninguno te reconoce, fierro fierro. MDB Crew en la casa y yo soy el mero mero, eh, con el ice, con el polo. Haciendo droga, para que no te sientas solo.